Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, repudiamos profundamente la decisión del presidente de la nación, Mauricio Macri, de derogar en el mismo día de su publicación la resolución ministerial que implicaba una mejora en los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Se trataba de una actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo. Recordemos que esta es una herramienta legal muy valiosa que garantiza la efectiva y implementación de los derechos que se desprenden, no solo de nuestra legislación, sino concretamente del fallo FAL de 2012, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que es legal en nuestro país abortar ante determinadas causales, concretamente la causal violación y la causal salud. Esta resolución era una mejora en nuestros derechos, era un avance en derechos, era una ampliación de derechos y el presidente decidió decidió, el mismo día en que fue dictada, derogarla.